Este es el inicio de una etapa que realmente va a ser larga y decirles también que a la, a la ciudadanía, sobre todo, que esta campaña eh, recién inicia y la pandemia no terminó. Necesita de todos nosotros un esfuerzo muy grande de toda la ciudadanía, sobre todo de los jóvenes de 15 a 50 años, que es el grupo etario que se sigue contagiando. ...y por lo tanto necesitamos eh, una adherencia de eh, las conductas de autocuidado... ...y también de eh, esta solidaridad intergeneracional que nosotros hemos pedido... ...a lo largo de toda eh, esta pandemia para seguir cuidando a los que cuidan. Aproximadamente más de 20.000 trabajadores se van a vacunar en esta etapa inicial... Más allá eh, del de proceso escalonado que venimos desarrollando en cada eh, una de las eh, campañas de inmunizaciones que siempre se ha hecho así, o sea que esto no escapa a la, a la media de eh, la modalidad operativa como hemos venido desarrollando.